...y hasta la industria y los zapatos Somos un telefonizante de la cama Alguien dijo la y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de B20 llamadas <risa> Acá Carlos Zaira me dice Yo soy del verde porque el verde me dio los colores de mi vida En realidad no la conocía esa canción, Carlos, conocía La que cantamos nosotros en el bosque <risa> Y no la voy a repetir porque ya tenemos Bastante problema, imagínate si con Chosky se armó este lío, ¿Cómo vamos a decir Eso que hay que decir, a ver, a ver Sigue adelante Rodrigo Busco una chica Que ve su amor Amor con poca corredora Descarrarnos si De amor y placer Hasta perderla con tu Busco un amor en el diario Que para amar no tenga día Y horario, busco un amor Un amor. Eh, eh, el periódico de hoy dice que no buscando el amor, no eh, se eh, El periódico de hoy dice que no buscando el amor. El periódico de hoy Dice Que ando buscando un amor el, el periódico de hoy Dice Que ando buscando un amor El gobernador bonaerense Axel Kicillof Se metió en el debate en torno a la meritocracia A sostener que tiene que obtener más y que más esfuerzo pero aclaró que también es algo de la sociedad en su conjunto proveerle los instrumentos, porque no todo depende del esfuerzo individual. Sin esos instrumentos a veces es hasta perverso decir que el que más tiene es el que más se esforzó. Expresó el mandatario provincial durante un acto en la ciudad de Chascomús, donde presentó el Fondo Especial para la Reactivación del Turismo, y la cultura, porque alguien tiene idea, que quiere innovar, que lo pone esfuerzo y sacrificio, a veces en cuotas enormes no llega, es porque no se le dieron las condiciones, y en esta pandemia lo vemos, nos permite ver que no todo depende del esfuerzo individual. Vale una observación sencilla, en la Argentina el debate sobre el mérito particular está muy obturado por la presión monopólica para evitar la competencia, Ojalá tuvieran los méritos que tienen que tener y ojalá tuvieran los talentos que hemos generado dentro del pueblo argentino. Nos hemos nombrado varias veces y están muy por fuera de las capacidades de los sectores de mayor éxito en nuestra comunidad. Y escuchar a algún salamín decir que se considera con más mérito que el resto sin haber hecho gran cosa y no vamos a humillarlo dando a conocer a los grandes de la cultura del trabajo, de la ciencia y la técnica del deporte nacional popular simplemente lo dejamos ahí para decir la única actividad intensa de la oligarquía argentina y de sus familias ha sido presionar al Estado para que evite que exista la competencia volvemos con Rodrigo, con otro tema hemos hablado mucho y tenemos que escuchar un poco de Música sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés Me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin sola Porque si pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres Pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferme de la vida, manugada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital que hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes encaravanados otra vez, hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. Y el martes encaravanados otra vez, hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. ¡Eh! Soy todo ¿no me desperdino en la joda y no tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, ¿no Están los bailes, me siento de la aire Si tengo que cantar Soy canta Córdoba, donde está la gloria? Buen jardín Espinosa, talleres, tú lo ves Y si querés yo te llevo para el verde ¿Y dónde están los celestes? Mi pirata cordobés El perné de la virra va trenar sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar ¡Baila! Soy cordobés Me responden la uno Y lo no tomo sin sol Si pega más, pega más, pega más Soy cordobés Te gusta la baile, me siento en el baile si Tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres punqueras de la vida madurada sin par soy cordobés guiando sin documento porque llevo el acento el acento lo llevo como una marca registrada de de Córdoba capitán el orgullo de ser cordobés y cuantelero Alberto Fernández se hizo referencia al inicio de la pandemia. Me pareció que valía la pena escuchar sus reflexiones antes de ir a un cierre distinto. Yo creo que es un momento propicio para que reflexionemos sobre muchas cosas. Yo vengo de una generación que ha disfrutado del mundo sin cuidarlo. Y que repentinamente nos empezamos a dar cuenta que el mundo se nos está acabando tal como lo conocimos. Y que, por lo tanto, un, una humanidad que no cuida al mundo es lo mismo que un que un habitante que no cuida su casa, su hogar, que lo desprecia, que lo maltrata. Nosotros nos tratamos a nuestras casas como tratamos al mundo. Y no reparamos que el mundo es nuestra primer casa. Y me parece que la pandemia nos ha demostrado los nocivos que hemos sido los seres humanos en el mundo. La primera vez que los humanos nos encerramos, las condiciones ambientales parecieron mejorar. Mejoró la pureza del agua, mejoró la pureza del aire, y eh, salieron a las calles animales que estaban ocultos en sus cuevas por temor a cruzarse con nosotros, ¿Quiénes fueron entonces los primeros depredadores del medio ambiente? Nosotros, los seres humanos. Y la pandemia nos ha servido para darnos cuenta la dimensión de cómo lo depredamos. Y si somos seres inteligentes, como decimos ser, y pareciera ser que es eso lo que nos diferencia de los animales, nosotros no podemos seguir repitiendo esta historia. Porque repitiendo esta historia lo único que vamos a hacer es terminar de consumir nuestra casa con en perjuicio de lo que nos sucedan. Y no tenemos ningún derecho a hacer semejante cosa. Bajo una mano del cielo y acariciando el milagro convirtió la red en tierra gracias Alberto Ortiz gracias a los compañeros de abramos la boca por la tarde que estuvimos charlando, repasando el conjunto de la actualidad Arturo Avellaneda y perma habitante que habla de temas de actualidad que vale la pena considerar seriamente un fuerte abrazo para Miguel Ángel Barrios, querido maestro uno de los grandes del pensamiento nacional que nos está saludando Rolly Ramírez, amigos que han escuchado el programa, algunos de ellos se han metido en la charla, otros no. Nos quedó algo, nos quedó algo, ¿eh? por allí perdido, pero no vamos a hacer a tiempo de, de leerlo completamente. Algunas consideraciones de Faustino Velasco sobre Alemania, más de Paola Gerinde, eh, Andrés Daniel Ibáñez, gracias a todos los amigos que se han comunicado. ...pero esto se termina... ...y hemos tenido mucho jugo... no ...hemos tenido bastante... ...sobre la Internacional Progresista... ...una visión crítica... ...del diagnóstico que están haciendo... ...bastante también... ...sobre Noam Chomsky... ...en esa misma dirección... ...hemos tenido el testimonio de la doctora Gabriela Piovano... ...tratando de ubicar... ...el debate en su justo término... ...en este presente nacional... ...en proyección... ...y hace un ratito nomás... Una charla sin desperdicio con Néstor Gorojofsky Acerca de Estados Unidos, el mundo, los frentes, las alianzas y la Argentina Último audio que levantamos, última cortina, querido Newell En el tatuá de cemento, gran amante por doquier Danza el diez con su mujer, caricia, beso Con que se acerca, viene Weigan, viene La Pulga, lo estamos esperando. Y Maradona va armando el equipo para sostener al Lobo arriba. Arriba en la tabla de los deseos, saliendo de la zona roja. Estado Barzanarini, Neuen Guzmerotti, producción y operación técnica. lo saluda Gabriel Fernández. Esta ha sido una nueva y polémica edición de La Señal. Los esperamos todos los días para seguir discutiendo. Gracias por acompañarnos. Argentina Banderas blancas y celestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde México a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este loco viejo ajito Llenó de risa la tierra Llenó de risa Desde nuestros estudios Por las redes Desde casa Seguimos reduciendo distancias